...publicados tanto en AgoraSol como en Radio Círculo... ...además de en nuestra página web www.ondasonolaradio.com En este nuevo programa nos centramos casi todo el programa en música... ...llegada de la mano de la distribuidora holandesa Tundist. Comenzamos con Blue Lines Trio... ...compuesto por George Haddow a la batería... ...Michelle Sin al piano y composiciones y Raúl Van Der Weyde al contrabajo Cracklebox, Objetos y Composiciones. Su último trabajo se titula Chains and Chains, y ha sido publicado este mismo año en noviembre de 2022. Vamos a escuchar un extracto a continuación de su Música Desde Evil Rabbit Records nos llegó Live at Pariser Platz, disco en directo compuesto por AOA Improgroup, formado por Almut Cune a la voz, Elena Cacaliagou al cuerno francés, Antonio Borghini al Contrabajo, Dag Magnus Narvesen a la batería y Floros Floridis al saxo soprano y clarinete bajo. Vamos a escucharlos. <laughs> It's so the first! So Cambiamos de tercio para escuchar a George Dumitriu, violista, violinista y guitarrista nacido en Rumanía, residente en Ámsterdam. Su último trabajo se titula Monk on Viola, que como el nombre indica son versiones de Thelonious Monk en formato viola. Este disco se publicará a principios de 2023 por Evil Rabbit Records. Vamos a escuchar a continuación... Una versión del clásico de Monk, Round Midnight, en formato viola. I think Continuamos con Live at the Rose Tank, colaboración entre August Buzuk Berber y Tobias Klein, los dos al clarinete bajo. El álbum fue grabado en junio de 2021 en el pequeño local de Rose Tanker en Amsterdam. Seguimos con la clarinetista Fie Souten, con preferencia por tocar los clarinetes bajos. Se la puede escuchar ampliamente como solista y con sus propios grupos. Es directora artística de un festival de clarinete bajo titulado Bass Clarinet Festin y profesora de clarinete bajo música contemporánea en el Prince Claus Conservatorio de Groningen. Vamos a escuchar a continuación un extracto de su último disco hasta la fecha, titulado Figuras. Cambiamos otra vez de tercio para escuchar al austríaco Michael Oscillate, con su último EP titulado Baisu, atmosférico disco del que escuchamos su título homónimo. Cerramos el programa con Susan Drone, alias de la Murciana Susana López, que inaugurará la nueva edición del Festival Sónicas el próximo 14 de enero de 2023, aquí en Madrid. Más información en www.ccapitalia.net.